Está claro que el Panda Show sin censura está en Claro Música. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Danny Boy? Buenas noches. ¿Hablas de la mera capital, poblana o de algún Exactamente. Poblillo? ¿Y eres te poblano? ¿Eres te poblano? Chutlán Puebla. ¿De, sí, poblano. Techutlán Puebla es un albú. Se sí. dio, Pandita. Oye, ¿y eres pop entonces? Así es, Pandita. Ah mira qué bueno aquí es, bueno Daniel escucho tu broma, bienvenido al, al Pantasio, ¿qué onda? Ah, pues, bueno, la broma consiste en que, bueno, leo que problemas por con mi expareja, de que celosa. Tu expareja, aquí, tu expareja, novia, expareja, bueno, cogubina, no, mi, eh, expareja esposa, mi esposa, A tu esposa, ¿cómo se llama ella? Se llama Magdalena. ¿Y cuánto tiempo duraste casado con Magdalena? No, oh, pues no dilaté mucho, dilaté casi un año. ¿Dilataste como la canasta de los cacahuates? <risa> un año. ¿Pero si sí te casaste o te juntates. No, nomás me junté. Ah, bueno, sí, te sí, juntaste. <risa> ok, senté. bueno. ¿Y, ¿Y por qué nomás duró un año? Pues porque es bien celosa. Piensa, ¿En serio? Porque te... Bueno, pues en el Facebook pues tengo varias amigas y ella piensa que... Buscando con chavas y me dice que no sé qué, que me agarra, quiero revisar mi celular. Y le digo, no, pues no escondo nada y Dice, ¿cómo de que no? Y siempre me cela un chingo. Ándale. pues o sea, le, le quiero hacer una... Bueno, pues ya no voy con ella y ella quiere que, me, que regrese yo con ella. Ah, Pero ella te ha dicho, tiempo... ella te ha dicho la Magdalena. Oye, ya te dilataste mucho, ¿no? <risa> <risa> <risa> <risa> ya quiero regresar contigo. <risa> Exactamente. ahí <risa> sí término bien pueblerino el dilatar. Yo sé que se puede dilatar el cuello de la matriz se puede dilatar la pupila se puede dilatar el ah no eso no verdad no no, no, no. no patita qué pasó se puede dilatar el... bueno y la bromita es para ella cómo se llama ah me ya me dijiste Magdalena y qué bromita le quieres hacer a Magdalena la celosa pues este pues a engañarla sino que me voy a ir con ella cómo porque... quieres ser... Quieres engañarla de que te quieres ir con ella. ¡Ah, cañón! A ver, ¿Cómo? no entiendo tu broma. Ajá, bueno, no sé, o no sé tú qué me dirías, pandita. Es que es bien celosa y hace que siempre me manda mensajes. Y, y pues, sí, bueno, yo así, pues así, pues ya, ya no siento nada por ella, pandita. No, es que de verdad no te he entendido. A ver, a ver. Según tú me dices que te premio dice que te que, que te casates y después que te juntates. Y después que te dilatates, solamente un año con ella. Te separaste porque también. es exageradamente celosa. Entonces papi, resulta en que, que tú le quieres hacer una bromita, pero no la tienes muy clara. Okay. ¿Qué es lo que quieres lograr con ella? Ella te ha pedido que regreses, pero tú no estás seguro de regresar con ella. Exactamente, papi. ¿Y por qué no estás seguro? Porque no la quieres, ¿no? Exactamente, ya no siento nada por ella. Ok, ¿y conoce a tu familia? Este, sí, tondita. Sí conoce a tu familia. Sí, okay. sí. ¿Tú a qué te dedicas? Trabajo en, en fábrica. En fábrica. ¿Y qué haces Porque, en la fábrica? Pues soy este operario. Operario. ¿Ahorita dónde estás? ¿En qué lugar? Estoy aquí en Teciplan. ¿Y ella también vive ahí? No, ella, ella, ella trabaja en una... Bueno, ella trabaja en una tortillería. En una tortillería. Ajá. Ok. Sígueme la cor. ¿Seguro que lo que tú quieres es decirle que te deje de molestar? ¿Es eso? Exactamente, pandita Bueno, pues improvisar se ha dicho en directo Desde el Pandegus Center en este 26 Las bromas están en tu show ¿Qué onda, pandita? Buenas noches Un saludazo para mi carnalito Isaac, mejor conocido como Albertano, ahí en la refaccionaria Ruka, de parte de su grupo del Toruche, que se le agradece por todos los Paros chidos que ha hecho y pues que aquí Andamos al ciento y a millón, dijéramos aquí en el lugar Mundo del Taxismo, andamos al ciento Cañón y Pistola y el Panda Show se oye a toda máquina, pandita Las bromas ¡En el Panda Show! ¡Claro, música. ¡La mejor FM! ¡Mmm! ¡Broma! ¡Excelente! El Panda Show. Voy a ser el padre de alguien. ¡Ay, Felipe! ¡Ay, Fernando! ¿Quieres haberme hijo? Porque estás confundido. Bueno. Bueno, Magdalena. ¿Sí? ¿Cómo estás, hija? Bien. Re recibe la bendición del Señor en donde quiera que te encuentres, hija. Estoy aquí con Daniel. ¿Ya? Estoy con Daniel. ¿Daniel eh, qué? ¿Estás ocupada? No. Daniel... ...tu ex concubino... ...la persona con la que estuviste viviendo un año... Ajá. ...sabes de quién te estoy hablando hija... ...ah, sí... ...bueno mira... ...estamos aquí en Texutlán, Puebla... ...y él vino a visitarme el día de hoy... ...porque Ajá. está un poco preocupado... ...vino Ajá. al secreto de confesión... ...posteriormente pidió hablar conmigo... Y me estaba platicando que tú y él vivieron un año juntos. Ajá. Y que el motivo de la separación fue por tus incansables celos, hija. Ajá. ¿Es correcto lo que él me ha dicho? Ajá. Ahora, él está confundido porque me comenta que tú le has pedido que te dé otra oportunidad. ¿Quieres regresar con él? Ajá. ¿Cuál es el motivo? No, ya no Ah, ya no, no No, ya no Antes sí y ahora no No, ya no, ahorita ya no Daniel, pasa, hijo Ven, ven ¿Qué pasó? Toma asiento, voy a poner altavoz Pobre eh, Estoy platicando con Magdalena Y me dice que no quiere regresar contigo Que ya no Asunto resuelto Pobre ¿Qué no? ...habla con bueno. ella... ...habla con ella... ...toma el teléfono... Bueno. ...ven hijo... ...bueno... ...magdalena... ...ajá... ...¿qué, ya no quieres que... ...no quieres que regrese contigo... ¿Eh? quién es ese... ...que me está hablando? A ver hija... ...te estoy escuchando... ...que tengo el teléfono en altavoz... ...no te refieras a mí... ...de una forma despectiva... ...no seas grosera... Bueno, ...no soy bien. ese... ...ajá... ...yo desde un principio... ...me presenté... ...soy el padre Miguel... ¿Te dije de dónde hablo? Ah, sí, sí, no. eh, sale, padre, ahí luego. Póngase no usted me, a rezar. No me faltes al respeto, no seas <risa> grosera, hija. Nos mandó a... <risa> Son dos llamitas de que Sí, eso es lo que vi que sí. Pero fácil, yo creí que con esto se iba a cuadrar. Digo, puebla, pueblerinos, pa vos, tarima, pendejo. Ahora esto dije, pues de aquí soy porque, pues no la tenías clara. Pero no, yo creo que en el pastel... A ver, vamos a volverla a intentar. Otra tú vez, tienes sí, que sí. Tienes que defender, tú, tú fuiste... A la iglesia y fuiste a platicar con el padre Porque estás confundido, que es lo que yo le dije padre, Entonces, sí, sí, sí. Tú, tú tienes que defender Oye, ¿qué te pasa Magdalena? Vine a hablar con el padre, el padre está enojado ¿Por qué lo insultas? Y vamos a cambiar un poquito la broma Bueno Bueno Bueno Magdalena ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy Daniel No, tú no eres Daniel Soy Daniel, te lo juro Magda, soy Daniel A ver, ¿qué quieres? Ah, ya que quiero, vine aquí en la claro. estoy con el padre Miguel, me viene con mi y todo. Ya ves que, ya ves que dices que, bueno, ya ves que nos mensajeamos y todo, y dices que quieres, bueno, quieres que regrese yo. Y ahorita yo me confié con el padre y tú le dices, ahora no, que no quieres nada conmigo. Pues, Porque sí, a ver, a ver, a ver. Tú ya tienes a tus amigas, puedes mantener con tus amigas, ya tienes a otras personas. O sea, yo no voy a ser tu la persona con la que te quieras burlar cada vez que tú quieras porque pues yo no así no busca otra persona que a lo mejor sí te soporte sí te aguante oh dios ajá pero ¿cuáles personas tengo no tengo a nadie sobre qué personas me hablas mira una cosa que te hagas y ya otra cosa que deberás hacer por eso ya me vine a comenzar con el padre Miguel ya le dije que me diera un consejo que me dijera qué onda y ajá Y a mí qué tengo que ver con el ese padre Miguel, yo qué? No pues sí, pues es como yo me vine aquí me traje y yo le yo, yo, yo le conté todo al padre Miguel que o sea que que, que pues me puede bueno confesar a mí. Qué bueno que con el padre Miguel y no conmigo. Yo qué tengo que ver si no soy pues dios es, o qué le tengo pues que decir al padre no te con, Miguel que no te conviene que hija te no. Perdone, te con, no te conviene Daniel tiene al diablo adentro. Tiene al diablo. ¡Ay! Si tú tenías una duda, Daniel, creo que está resuelto. Sigue por tu camino, hijo, como Juan lo Sí, cual sí, obesa, sí, pero... sí, sí. Por eso, Magdalena. Entonces, ¿por qué me dices que quieres que regrese yo contigo? Porque no te lleno? voy a... Mira, te dije, yo te dije, pero tampoco te voy a estar rogando. O sea, ¿qué te sientes o quién te cree? ¡Mocos, güey! Yo no lo sí, me... no, no creo nadie, pero es que no sé por qué sacas fiestas personas. No, no es que, a ver, aquí. a ver, a ver, a ver. Es que tú me dices primero. No, sí si me voy. Y después... Me dices, no, es que cuando yo quiera, o sea, sale, cuando tú quieras, vale, ya. O sea, yo no te voy a estar, este, diciendo, regrésate ahorita, regresate mañana. No, ahora, no manches, andas diciendo que por mis celos, pues, o sea, siquiera di lo que me haces. ¡Oh, Dios! Magdalena no recibe a, a Jesús en tu corazón, hija. Estás llena de rabia. Tranquilízate. ¿Por qué tanta agresividad en ti, hija? Daniel vino conmigo para tratar pues de aclarar su soy. mente. Yo me ofrecí porque él me lo pidió hablar contigo y estoy ah, pues tratando sí, de vestido, unir. Entonces... Y tú tienes al diablo adentro. Sí, yo lo tengo ya. Entonces, ¿Qué? ¿Qué estás hablando con el diablo? ¿Por qué ese enojo, Magdalena? ¿Por qué? Yo sí soy y si tienen otra cosa que decirme, por favor, díganme ahorita porque ya... Voy a, de, de camino para mi casa. Yo creo que es bueno que recemos el Padre Nuestro, hija, ah, pues, para, para que te tranquilices. De, de mi parte. Ahí pide usted por mí. ¿Por qué tanta grosería? ¿Qué tienes? ¿Qué no te pasa? No estoy hablando irritada? Directa, ya, sí. qué, ¿Qué, es cosas, ¿Eh? ¿Qué quieres? No te, no te pongas así. Ese padrecito, Miguel. ¿Cómo le vas a gritar al padrecito? Déjala, hijo. Déjala. Ella está bastante irritada. Uno entiende cuando las personas... Están irritadas y tienen al diablo adentro Así es No le calienta ni el sol, hijo No, Pero pues ni si, quería, si querías una respuesta, la tienes Sigue navegando como un no, no. barco en ¿Qué? ¿Entonces? Entonces, qué? ¿De lo que me habías dicho? Ya te dije ¿Por porque sacas a ciertas personas cuando no Ay, no te estoy escuchando porque háblame más duro. Yo sé por qué sacas a otras ciertas personas cuando no. Tú sabes yo, bien que sí. Yo no ando con nadie. Ajá. Ya te dije, yo ya me vine a conversar con el padre, ya le ya le conté todo. Pues qué bueno. Digo que hasta pedí permiso para salir temprano. Pues qué bueno. Crucé lagos, montañas para. Magdalena, ¿qué te hizo Daniel? ¿Por qué le mencionas tanto eso? Porque, porque varias veces le he hecho cosas para que caiga y el tonto sí ha caído. Dale, cualquiera le contesta, cualquiera, cualquiera dice que que le pase su número y que pues y como a mí me negó, dice que no que no tenía esposa ni nada. Ah, pues me quedó mucho más claro. ¿Sí? Magdalena, permíteme ayudarte. Tienes mucho rencor en tu corazón. Te voy a pedir que tomes aire, ¿vale? ¿Qué que... Toma aire, hija. Ajá. ¿Qué problemas tienes con Daniel? Díselos, enfréntalo, dialoguemos. No, yo no... Bueno, nada más es eso. Ya sabe, a mí que me molesta. O sea, yo... A mí me dice que no, que yo hablo con mucha gente, pero yo ni siquiera hablo... ...ni tampoco ando por ahí con otras personas. Yo le dije a Daniel que ustedes invirtieron un año viviendo juntos y viviendo en el pecado. Si ustedes querían vivir juntos, tenían que presentarse a la casa del Señor. Y vivieron en pecado. Sí, pero tampoco quiso casarse conmigo. Ave María Santísima, ¿vieron los resultados? Al momento que el hombre se junta y no es bendecido por Dios... ...el diablo hace de las suyas y mira lo que pasó, hija. Pues sí, pero pues ya. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde estuvo el amor? ¿Dónde quedó el es? amor? ¿Dónde quedó el amor, Daniel? ¿Dónde? No sé, pandita, eres bien celosa. ¿Eh? Eres bien celosa. Ay, escucho que estoy loca. Y tú sabes que yo no me voy con nadie. Ay... Por, a ver, pues diré al padre, enséñale tu face, a ver si de veras... Enséñale, enseñale tu pensamiento. Sí, sí. Ya le enseñé todo al padrecito, todo está limpio. No pone nada. mano. Tanto lo lo rencor, tarulo, rencor. Reiniciado. <coughs> y pues sí, no sé por qué te pones así. Ah, porque... ¿Por qué, ¿Por qué crees? Pues no ¿Estás sé... Estás llorando, hija, estás llorando. No, no estoy llorando. ¿Realmente quieres a este hombre? Contesta, hija. Sí. ¿Lo quieres o lo amas? No, pues sí, lo amaba. ¿Lo amabas? Sí. Estás hablando en tiempo pasado. Sí. Entonces no entiendo por qué... ...Daniel vino aquí hasta la casa del Señor... ...para tratar de despejar una confusión. Pues ya, ¿lo hubiera hablado solo con Dios y ya. Tranquila, Magdalena, tranquila, hija, serénate... El enojo y el rencor son malos consejeros, nos hacen tomar malas decisiones. Pues ser sí, pero ya le dije también que no lo voy a estar robando. Andar con cólera. ¿Te sí, sientes sí. rogona? Ah, sí. Me ¿Por ¿por lo han qué? dicho. Pero Hasta si él tú... me lo ha dicho. Pero si yo te estoy preguntando que si amas o lo quieres, dices que lo amabas. No hablas en presente, hablas en pasado. Entonces, ahí tu rencor sigue hablando porque yo percibo que realmente sigues queriendo a este hombre. Pues sí, sí lo quiero. O sea, sí, sí lo quiero. Pero también no voy a estar ahí que él, que cuando quiera... No, pues sí, sí te quiero o que me quiera por ratos también. No. Yo créame que no soy egoísta, no le dije, o sea, no no no voy a impedir su felicidad, si él es feliz así este con una y con otra, este, ahora sí viendo su felicidad en otras personas, okay, que lo haga. Yo no ando con ninguna Magdalena. ¿Qué? Yo no ando con ninguna, ahí. ¿eh? No ando ni con una ni con otra. Ah, no. ¿Y luego las fotos que subías? ¿Cuáles, fotos, ¿cuáles Ay, fotos? no, no, no, no. Tú nunca nunca nunca haces nada. ¿Cuáles fotos? ¿Cuáles fotos? como te dije, yo Michelle, te amo a Michelle, te amo no sé qué. ¿Cuál Ay, Michelle? son fregaderas que haces. ¿Cuál Michelle? Daniel y Magdalena Tengo no saben, locuras. saben la tristeza que me da escuchar sus palabras. Pues para si, que vieras, no si vieras tan bonito lo que me dijo Daniel de ti, por eso es que estoy aquí con él. Y yo sé, porque tus palabras me lo indican que tú también lo sigues queriendo. Ah, yo no quiero nadie. Primero dice sí, después no, después blanco, después eh, ya, negro. Sin, sin, quiero, A ver, ya díganme lo que quieren, porque ya estoy ocupada. Todavía terminó mi quiesa desde donde trabajo. Tú decidiste ser sirvienta, hija. Así es esto de la pues sí, escoba estoy, y el recogedor. Pena, pues. Exacto, pero me pagué en mi trabajo, no por estar embarcando ustedes. A ver. No le grites al padrecito Miguel Magdalena. Yo... Búsquese él. A ver, a No le grites padrecito Miguel. Hija, ¿Cómo le vas tranquilo. a gritar un padre? Déjeme, déjenme hablar los dos. Ustedes decidieron vivir juntos en pecado y ahí están los resultados. Pues pero en el fondo de sus corazones ustedes se quieren y quieren estar juntos. Ahora. Si ustedes quieren salvar esta relación, necesitan la bendición del Señor. ¿Están de acuerdo? Sí, bonita. Ah, Sí, yo ahorita me paso a la iglesia, Pertina. Sí, no. Lo que yo propongo es que en este momento les dé la bendición y los case en este momento. ¿Estás dispuesta a tener la bendición, Magdalena? Pues sí. ¿Y tu yo antes vida Dios ante no Daniel? Soy... Ese aunque le echen agua bendita no va a cambiar, ser mujeriego Sí, Padre Miguel ¿Qué? Ninguno de los dos me contesta Yo dije que sí, Padre Miguel ¿Quieren que les dé la bendición y les dé sí, el sacramento del matrimonio en este momento? Sí, Padre Miguel ¿Tú, Magdalena, lo deseas y lo quieres? Ajá Contesta, ¿sí o no? ¿Es sí. tu voluntad o no es tu voluntad? Ah, sí, sí Muy bien, hija Créeme que yo estoy dispuesto en este momento para unirlos en matrimonio para consagrarlos a través del sacramento y yo les hago una pregunta ¿han venido libremente sin reservas para darse uno al otro en matrimonio? Sí. contesta Magdalena ¿sí o no, padre Miguel? ¿se amarán y se honrarán uno al otro como marido y mujer por el resto de sus vidas? Sí Pregunté Magdalena Te dije que sí ¿Aceptarán a los hijos que Dios les mande y les darán educación de acuerdo con la ley de Cristo y de su iglesia? Sí Daniel, repite conmigo Yo Daniel Yo Daniel Te acepto a ti Magdalena como mi esposa Te acepto a ti como mi esposa Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso y prometo serte en, en, en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad en la salud y en la enfermedad amarte y respetarte todos amarte los días de y mi respetarte vida todos los días de mi vida todos los días de mi vida Magdalena Ajá. repite conmigo hija Yo Magdalena Yo Magdalena Te acepto a ti Daniel como esposo Te acepto a ti Daniel como esposo Prometo serte fiel Prometo serte fiel En lo próspero y en lo adverso En lo próspero y en lo adverso En la salud y en la enfermedad En la salud y en la enfermedad Y amarte Y amarte Y respetarte Y respetarte Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. El poder que me da la Santa Iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Daniel y Magdalena, son marido y mujer. Dile algo, Daniel. No, pues Magdalena, solo te quiero decir algo. Ajá. Pero quiero que me escuches bien. Sí, te escucho. Como se oyen las, las bromas del Panda Show? Esto es una broma. Vete a la chingada, ¿viste? ¿sí? ¡Estás en las bromas del fan! Show. ¡Magdalena no es cierto! Esa es una bromita de... Espérate. ¡No, no, no! No, no, no te pasa de pendejo, ¿oíste? Bueno, bueno... ¿Oíste? Bueno, no te, ¿Te pases no, de pendejo, ¿viste? ¿Por qué? Ahora que soy la puta burla ahí de tu mamá y de todos los pendejos que trabajan. ¿Por qué? Magdalena, no ofendas a tu marido ser No, no, no, no. Oye. Oh, no. No, no, no. Espérame, Daniel, déjame hago un paréntesis. He conocido gente mensa, babosa. Estúpida, idiota, imbécil y tú. O sea, Daniel, yo peleando contra corriente, viendo cómo formulo, dije, los voy a casar, vato. Y yo acá echándole mi papel del padre Miguel y. ¡Sí, pandita! ¡Sí, pandita! ¡Dos veces, güey! ¡Dos veces! En lugar de decirme padre o padre Miguel no, ¡Sí, pandita! Yo, sí, pero... ¡Estaba bien nervioso! Estaba Mira, bien nervioso. Magdalena es como un caballito de esos desbordados ahí de, de, de, de, del bosque, de la montaña. Me costó un chorro amansarla. Güey. Ve cómo está enojada, frustrada, Este, enojada con la vida y, y la fui llevando Y la fui llevando A tal grado A tal grado Imagínate O sea Los güey. <risa> y chequen ahorita Tu reacción Entonces yo estoy haciendo Un gran esfuerzo Aquí en el Panda Show Pacto, Este, este pandita <risa> sí, sí, <sí>, sí, no. <risa> <risa> Ahora Si lo que querías en realidad es que ya no te molestara, pues yo creo que con esto lo cancelaste. Sí, pues ya yo digo que sí, Pandita ya está bien enojada. eh. Vamos a marcarle, espérame, voy a ver, yo creo que ya no nos va a contestar. Sí, a ver, me ¿le marcamos. Platicar con ella, este... Sí, le escucho bastante, por pues, ser, también cuando le dije lo del escoba y lo del trapeador, porque... Sí, se oye el escobazo. Bueno. Bueno. Bueno. Magda, ¿qué quieres? Este, que, bueno, es, que es una broma. Yo lo no lo hice para por eso para la próxima bolsa de tu mamá. Mocos, ¡No, güey. <risa> ya viste cómo te pones. Pues bueno, pues por eso yo no sé qué puta pendeja para que me estés ahí diciendo que haciéndome bromas para la Oye, próxima Magda, de tu mamá o de Magda, te, te hablo, te hablo de la radio. Soy el Panda. ¿Cómo estás? Oye, estás bien enojada, mija. Pero desde el principio estás, pero bien. Estás enojada con la vida. Tienes no, no algún problema. Con la... No, pero desde el principio has estado, pero de un carácter, Magda, pero gachísimo. O sea, bien irritada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te, hizo? ¿Qué te hizo este baboso para que estés tan irritada? Bueno, creo que muchos celos y que acá y que la otra y que la vieja y que el Facebook y que todo. Pero, ¿pero ¿qué tienes? ¿Te puedo ayudar en algo? No, pues yo sí soy. Simplemente que no. O sea, yo soy una persona que me gusta las cosas con sinceridad sí pues yo o sea, creo que no ton... me gusta no me gusta que se burlen de mí ni tampoco o sea porque créeme que jamás yo nunca una persona me trata bien yo no le trato de pagar con una mal moneda o sea no me gustan las las cosas así yo Oye, creo que Magda, ya estamos me me pieses. me permites me permites que Daniel te diga el por qué te hizo la broma yo creo que es importante Ajá. porque hay un porqué adelante no, pues, baboso dile por, por qué le hiciste la broma ándele Magdalena qué Es la broma porque creo que eres muy muy celosa no sé cómo eres y, y a veces ni te comprendo. no sé por qué eres así no sé por qué le sacas a otras mujeres cuando no las tengo ay claro que sí ya por favor ya está. y, y aparte que yo también una vez cuando escuchamos las bromas del panda show te dije que te iba a hacer una broma no nunca me creí creíste y se reó cuando cuando escuchó la bromita ¿Eh? sí se reía sí. se reía mucho cuando escuchábamos. ¿Alguna vez yo pensaste le... que te íbamos a hacer una bromita del panda show, Magdalena? No, mamá, yo hasta pensé que usted ni existía Tú dijiste, lo que dice todo el mundo, ¿no? Esas bromas son preparadas, ¿no? Sí ¿Sí? sí yo... Oye, Magdalena. Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena ¿Sí? promete serle fiel en lo próspero y el adverso en la salud y en la enfermedad oh, Magdalena yo creo que tú tienes tus motivos Mija el por qué estás enojado e enojado con él. mira aquí me llama mucho la atención creo que los dos le apostaron y vivieron juntos un año ok creo que tú tienes mucha razón en tu enojo okay. y aquí están peleando puntos adversos o sea Él reclama que tú eres demasiado celosa y tú dices, tú me has engañado demasiado. Hablan los dos de amor, hablan los dos la neta de que quieren regresar, pero yo creo que esa misma frustración que tiene y enojo uno para otro, yo no sé si sea lo mejor regresar, pero ojalá esta bromita Magdalena y Daniel les sirva para una apertura y puedan sentarse... Los dos viéndose de frente con escoba y trapeador para que hablen y definan sus vidas. Yo creo que es lo mejor, ¿no? ¿Creen que puedan hacerlo este fin de semana, Magdalena? digo que sí. Este fin de semana no puedo. Es muy triste y muy especial como de... dos años de la muerte de mi papá. Ah, qué caray. Entonces, bueno, pues... Mándense mensajitos, dense la oportunidad un día, yo creo que de ahí estamos empezando mal, pero si tienen la voluntad, tienen que encontrar un día, tal vez no este fin de semana, tal no, vez. Pues de hecho, pregúntenle ustedes cuántas veces lo fui a buscar, cuántas veces le rogué, cuántas veces me despreció. Y en el tiempo que nos hemos dejado, jamás y nunca le han nacido donde buscarme a mí. Pero Magda, si él no quiere, la neta, tú menos. De ¿Eh? verdad, mija. Si él no quiere, tú lo has buscado y todo, tú menos. Yo creo que eres. Una bueno, mujer linda que en cualquier momento le puede llegar el amor y un hombre que realmente la respete. Si eso es, es lo es. que quieres. Pero en eso fin, sí. ojalá puedan platicar. Daniel y Magdalena, díganme por favorcito cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. El Panda Show. El diagonal, pide tu broma. ¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo estamos? Hola, Zambrano, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo, te va? ¿Cómo que Zambrano? Dime pandita, pandita, chiquito, bebé, corazón, bombón, de caramelo, chiquis triquis, algo, algo rico, sabroso, ¿no, mi ciudad Ricardo? ¿Cómo está Ricardo? Muy bien, pandita. Platícame, ¿para quién va la bromita, Ricardo? Oye, pues mira, es una broma para mi esposa que. Pues bueno, actualmente estamos viviendo acá en Querétaro y todos nosotros somos del DF. Ah, ok. ¿Cuánto y tiempo pues, llevas en Querétaro? Tres, años, Tres y añitos. Más, ¿Y qué tal ah. viviendo a gusto? Bien, a todo dar. La verdad es que solamente el calor es insoportable, pero de ahí fuera... Neta, yo pensaría que es toda. una ciudad de, de clima templado. ¿Es caluroso, no, Querétaro? Sí es caluroso, sí. En, en época de calor está peor que Cuernavaca, Acapulco y todo eso. ¿En serio? ¿Más, sí. ¿Más que Cuernavaca, Querétaro? Sí, sí. Más porque como es seco, es un calor seco, cabrón. En, por lo menos en Cuernavaca es... Es fresco, es pinche calor, hay humedad. No, acá no, caro. Dura. Seco. ¿Y por qué te fuiste entonces si el clima no es rico? Pues, oportunidad de trabajo. Exactamente, calidad de vida. sí, oportunidad de trabajo y mejor calidad de vida. Te sí. aseguro que sí está mucho mejor que... Ah, aquí estamos, aquí estamos bien chido, tú lo sabes. Sí, todos amontonados. Pues to, uno tras otro y aparte caminando por las calles esperando a ver cuándo te hacen el dos de bastos. No, pues sí, te decía Santos que hasta los perros panchacos ahí ya en el de F, ¿no? Oye, entonces, ¿cómo se llama tu esposa? Dime. Ma. dale. Magdali. Magdali. Como Magali, pero en vez de Magali, Magdali, ¿Y, de ¿y, quién, una D. ¿y quién le puso ese nombre? Pues yo creo que fue error del, del registro civil. ¿sabes? Magdali. Eh, pero pues le salió porque ahí suena ahí. ¿Y cuánto no, tiempo de matrimonio no, con Magdali? ya diez años, Pandita. ¿Y cuántos hijos? Uno, uno, uno de tres. Diez años de matrimonio. Y, y un hijo y un, de tres años, así es. Un niño de tres años. y bueno, ¿qué bromita para Magdalena y Ricardo? Pues mira, ella estaba, estaba esperando una llamada de, de una oportunidad de trabajo que tiene ahí en Puerta uh -huh. y actualmente está trabajando, ¿no? Pero estaba esperando ese otro proyecto. Entonces, la broma va en que, que que tú le hables y que le digas que, que eres de parte de este proyecto de trabajo. Ok, entonces le hablo de esta oferta de trabajo. Oye, pero una pregunta, a Ricardo. ¿Hace cuánto tiempo aplicó o hizo su solicitud? Aplicó, yo calculo. La verdad, la fecha precisa no la tengo. No, pero más o menos dos meses, tres meses. A principios de mes. A ah, principios, principios de, este de mes. mes. Muy Ajá, bien. A principios de este mes. Entonces, ¿ella fue directamente a la tienda o lo hizo a través de línea? Eh, hay una boutique dentro del Palacio aquí en Querétaro. Okay. Ahí, el primer filtro es como hablar con el gerente, ¿no? De, de uh -huh. Y el segundo filtro, que imagino ya, ya es como el de pues es la llamada, ¿no? De, de recursos humanos. Okay. En este caso, pues tú serías como recursos humanos porque ya se supone que ya pasaría el primer filtro. Entonces ya ¿sí? fue al filtro y ¿sabes el, el nombre de esta persona? Sí. Es? ¿Cómo se llama? Alex. Alex, se llama. Okay, Alex. bueno, entonces le digo que yo hablo Ajá. parte de Alex, ya hablo de recursos humanos. Sí, o sea, tiene... Ya me pasó tu currículum y mira. Bien fácil, ya más pasa a punto de entrar, nada más necesito que este que me acepte un examen en inglés. Que ahora ya no hay nada de inglés. Ok, entonces, entonces digamos, no el procede. meollo del asunto de la broma no es tanto la chamba, sino que tú sabes que no sabes que hablar inglés, entonces aquí es. El inglés es 100% necesario y si no sabe hablar inglés, eh, la vamos otra. a mandar a ah. <risa> Entonces, este, como ella tiene muchas ganas de entrar ahí, pues sí va a ser así como el put. Claro, así como diciendo, no puede. Ser. Sí, sí. Ok, sí, pues, sí, sí. pues creo que estamos listos, vamos a ver qué onda con Ay, pues esta... Marca, márcale. Magdalia. Ok. Listo. ¿Y qué edad tiene tu... tu, tu 36, 36. 36 años. Ok. Seis. ¿Y qué? ¿10 años padres o... Bien, pues ya sabes de altas y bajas, pero más altas que bajas. Oye, Bien, ¿y qué edad pues cuando vienes a defectuoso? pues cada que puedo la verdad yo pensaba que, que era más fácil pero no sí te da agarras como el ritmo de la ciudad y sí es como un poquito más lento todo y pues ya te da como huevo nada irte a meter al desmadre del DF, pero pues, por menos unas tres veces al año ha ido bueno pues vamos Ajá. a ver cómo reacciona Oye. ¿estás listo mi estimado este Ricardo Hola, pandita pues vamos a darle. Pues ya rugiste papá enero 23, las bromas están en este tu Show. Hola, Panda, buenas tardes. Me gustaría por favor que le mandaras un saludo aquí al personal de Los Cárnicos Cruz. En vista hermosa, un saludo por favor de parte de su amigo Giancarlo. Ahí estamos, saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Mm, Broma excelente. El panda Show. Sí, también en Instagram. Panda Zambrano25. Bueno. Ah, del otro lado. Sí, bueno. Sí. Hola, ¿qué tal? Habla licenciado Lafond. ¿Serías tan gentil de comunicarme con Magdalia? Sí, dígame ¿Qué tal? Alejandro me proporcionó tu teléfono en nuestra tienda. Te hablo de recursos humanos. ¿Cómo estás, Magdalia? Ah, muy bien, gracias. Qué bueno, bueno, antes que nada una disculpa, hemos tenido de verdad un exceso de trabajo, sabes cómo ha estado la cuestión de, de todo este tiempo, de las fechas, pero bueno, tengo una solicitud tuya, ¿por qué no me platicas de ti? ¿Cuánto, ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué quieres colaborar con nosotros? Este, mira, Mi edad es de 36 años Ajá. y bueno, pues siempre he trabajado para el, las marcas de lujo, Ajá. es es algo que, que conozco tanto en clientes como el trato de cliente el producto me, me gusta mucho porque son productos porque pues, llevan una que llevan una historia que tienen pues no tan solo ese producto es como como vender un sueño no al cliente okay. es por eso que, que me gusta mucho muy bien ¿Cómo andas de disponibilidad de horario? Magdalena? Sí, tengo horario disponible. ¿Libre, digamos? ¿No tienes problema matutino, vespertino, jornadas extras? No. ¿Tu estado, no, no, no. ¿Tu estado civil? Eh, unión libre. Unión libre. ¿Hijos? Sí, tengo un bebé de tres años. De tres años. Este hijo de tres años y tu pareja como unión libre, ¿no te pueden limitar en un momento dado para que cambiemos...? Eh, la cuestión del horario, ves que vengas por la tarde, por la mañana Te puedas mover de tienda Las que tenemos en Querétaro O poder ser trasladada a la Ciudad de México ¿Esto sería una limitante? No, no, te, eh, mi mami vive con nosotros Y ella es la que se encarga de, de mi bebé uh -huh. En dado tiempo Muy bien, ¿cuáles son tus estudios? Eh, preparatoria Preparatoria, ah, ¿no tienes Ajá. ningún título universitario? No ¿Preparatoria terminada con certificado o no tiene certificado? No, de hecho es una carrera técnica, por okay. carrera técnica, ajá, como claro. operador administrativo. Operador administrativo, ¿tu experiencia sí. laboral dices que ya has trabajado en tiendas de este corte, de este tipo, de este perfil? Sí. ¿Podrías tener cartas de recomendación? sí. Okay, ¿cuál? El, Cuáles son Te tus. A Lo que pasa es que como ya tiene un poco de tiempo que ya dejé de elaborar en algunas, no sé si todavía me la, bueno, todavía las pudiese recuperar, pero de las últimas, claro que sí. Entonces, actualmente, ¿en dónde dices que trabajas? En purificación de. Mm, bueno, nada que ver con el perfil que manejamos. No, no, no. Lo que pasa es que, pues, yo ya necesitaba trabajar, uh -huh. o sea, ya necesitaba yo como tener ya, este, pues, un empleo. Y pues fue ahí donde me habían ofrecido la oportunidad Muy bien ¿Cuáles son tus aspiraciones económicas, Magdalena? ¿Tus pretensiones? Mis pretensiones Pues sería como un mínimo de 15 mil uh -huh. en, en adelante, claro ¿De dónde basas o tasas teniendo tu título eh, no universitario Y trabajando en estas marcas, tasando tu, tu mínimo como 15 mil? ¿De dónde partes de eso? De, pues en conocimiento eh, de lo que es la rutinas conocimiento de lo que es mi forma de trabajar, uh -huh. eh, pues podría ser más bien por ahí. Ok, bueno, entonces para esto, por el tipo de perfil que estamos tratando, por las aspiraciones económicas, debo suponer y debo creer que tienes 100% de dominio y conocimiento del idioma inglés. Es el perfil que también utilizamos para ciertos clientes. ¿Lo tienes? Sí, sí lo, lo sé hablar, no entiendo, puedo entablar una... Una venta con un cliente, una conversación con un cliente Y la gramática no, no al 100 Pero sí, sí lo entender Ajá, sí ¿Sí lo, sí lo logras entender y sí, sí lo logras hablar? Sí A ver, pongamos un ejemplo que llega una persona extranjera Que principalmente habla el idioma inglés ¿Cómo le saludarías y le pedirías en inglés en qué le puede servir? Uh, hi sir uh, my name is Eh, de, bueno, dependiendo de qué está viendo. Este, qué está viendo, quizás, un bolso. Eh, you try, eh, y así, pues, ya dependiendo de lo que él me contestara. Pe perdón, no te, te no, no, no te entendí. Si sí, me puedes volver a repetir. Eh, llegas, te acercas, te presentas y después le preguntas, ¿cuál es su talla? No, si quisiera probar el bolso. Okay, que si quiere probar el bolso. Exacto. Pero probarlo en qué sentido? Acuérdate que es muy importante y más la gramática en el idioma, en cómo lo dices, porque en el idioma inglés no es igual que en el idioma español el término probar. Aquí probar, puedes probar muchas cosas. Puedes probar una paleta, puedes probar un agua, puedes probar una soda, puedes probar right. muchas cosas. Entonces creo que lo estás partiendo de eso, de eso mal, ¿no? Ah, ok. Bueno, supongamos, hagamos el ejercicio que llega un señor y específicamente te está solicitando que necesita de color... Tú le vas a pedir si, si, de qué color lo quiere y aparte en qué medida. ¿Me lo puedes decir en inglés, por favor? Ok. Um, ¿What is color? No sé. Eh, ¿Qué podría ser? ¿What is color? Ay. No. Eh, a ver. Es que él me estaría preguntando o sea, que, que quisiera... el. Supongamos un zapato, ¿no? Eh... Entonces, yo les tendría que preguntar en qué color, ¿no? Entonces Así es sería, correcto. Ajá. Eh, eh, white color, ¿no? Sí, a ver. Eh, por favor, trázame la siguiente frase. Eh, buenas tardes, señor. ¿En qué color y en qué talla desea usted la prenda? Buenas okay. eh, tardes. color? Eh, tissue. Eh, and five. ¿Y así lo vas a decir de esa forma tan insegura? ¡Oh, Dios! <risa> no, no, la verdad es que estoy un poco nerviosa y aparte estoy como que, no, me, Ahora sí que me agarró de sorpresa no, no, no pensé que me fuera marcar. No, <risa> pero de verdad Magdalena me pero... queda sorprendido Yo te estoy marcando porque sí necesitamos contratar nuevas personas Estamos en la mejor disposición, tenemos vacantes Pero antes que nada... Lo que está solicitando me parece congruente, pero sí se necesita una persona, como te lo dije, que domine 100% el inglés. Okay. Yo te estoy tra yo estoy tratando de identificar si dominas o no dominas el idioma al 100% para no hacerte perder el tiempo y nosotros no perdamos el tiempo, ¿no? Claro, Tengo sí. mucha gente que entrevistar. Claro. A ver, por última oportunidad yo voy a ser tu cliente. Salúdame, me llamo Ricardo. Eh, por favor llega, salúdame y dime qué estoy buscando, por favor. El nombre que tú quieras. Ay, uh, caro. Um, product is, um... ¿Sí estás ahí? Sí. <risa> no, no, pues no. <risa> Bueno, creo, no. que, creo que me mencionaste que tenías problemas en la escritura, en la gramática, más no en la conversación. Y creo que ni siquiera estamos teniendo una conversación en inglés. ¡Oh, Dios! Solamente te estoy pidiendo okay. frases básicas para Ajá. lo que es el, el negocio y la, el, la posición que tú estás solicitando. Okay, sí. Sí, no, no. Ahorita sí, la verdad, no. Estoy muy, nerv muy nervioso. Y bueno, sí, si ya es algo que... Estuve en el aeropuerto y estuve siete años, entonces, o sea, por eso que pues, te decía, o sea, con esa confianza, pero ahorita pues sí, ya tiene un, un poco de tiempo que ya no, pues ya no estoy en, en no había estado en tienda y pues ahorita sí, sí es como un, sin practicar, la verdad, no. ¿Sabes los colores de menos? Sí. ¿Cómo se dice amarillo? El cielo. ¿Rojo? Red. ¿Azul? Blue. ¿Blanco? White. ¿Cómo se dice 45 en inglés? 25. 45 45 1430 uh, 1, 400, uh, six. Zapato Calcetín uh, No lo recuerdo Calzón Brasier <risa> No, prendas interiores, no, no, no, no recuerdo. Absolutamente nada eh, ¿Cómo es que has aprendido el idioma inglés? ¿Tienes alguna escuela que lo hayas hecho? ¿O a través de la música? Que mucha gente así lo hace, a través de juegos de video. Sí, pues mira, fue igual a tra un poco la música. Estuve en el... y Únicamente fue como lo básico. ¿Cuál es la pues, canción que más te gusta? La canción... En inglés, claro está. Pues mira, me gusta... Finalmente ya cuando me siento ya con más, eh, más confianza con el cliente Y ya voy así como familiarizándome, recordándome Es, es eso, el, el trato con el cliente Pero bueno, te pregunté ¿Cuál es la canción en inglés que más te gusta? Ah, la canción, se... perdóname, sí. perdóname No, no, no pero... conozco ninguna canción que se llame Trato con el cliente <risa> no. Mira, estoy tratando no, estoy... De hecho, Dreams es la que más me gusta De, de Cranberry Mira, Mag Magdalena es tu nombre, ¿verdad? Sí. Estoy tratando de hacer el mayor esfuerzo de ver una posibilidad para poder vislumbrar si realmente podemos cumplir el requisito del inglés. Hasta el momento la verdad es que no lo has hecho. Yo quiero sí. suponer que es lo que tú me dices, el nerviosismo, uh -huh. la sorpresa, la llamada, lo que tú quieras. Uh -huh. ¿Por qué no, para escuchar tu pronunciación de la canción The Dream, eh, para hacerlo más fácil, ¿por qué no me cantas un una estrofa para escuchar tu pronunciación para que te relajes y te sientas más tranquila y bueno ahí yo pueda analizar si realmente tienes buena pronunciación um, ¡Ay! Dios mío. ¡Oh, es es que necesitaría así como irla escuchando para para irla cantando Híjole pues ¿Qué te digo Magdalena? La verdad es que estoy tratando de poner mi mayor esfuerzo no puedo no puedo Yo arriesgar mi puesto, ni tampoco puedo apostar para que estés en piso en nuestra marca y en nuestras tiendas. Creo que lo que tú me has expresado de acuerdo a tu currículum, la experiencia que tienes en las marcas que has colaborado, no me lo has expresado, no me lo has hecho sentir. Entonces lo, lo lamento mucho, pero pues hasta aquí esta entrevista. ¡Mocos, no, güey! Eh, mucha suerte ahí en donde trabajas En una purificadora de aguas, ¿no? No, es purificación Se dedica al diseño textil de prenda Bueno, pues mucha suerte ahí En cualquier otra ocasión cuando tengas oportunidad De poder estudiar inglés De poderlo dominar, dominar De poder pronunciar, de poderte estudiar Que salgas de esa área de confort Dejar de ser mediocre Búscanos y nosotros yo creo que podemos ayudarte ¡Oh Dios! Okay. Y mientras tanto también si quieres Podemos ofrecerte una, una posición en el departamento de intendencia. Ahí solamente puedes percibir cinco mil pesos. Gracias, hasta luego. Ha, hasta luego. Bye bye. Hasta luego. <risa> Ricardo, no manches, tu vieja sí está cañona, güey. <risa> no, no está perdida, sino lo que le sigue. <risa> No, ya se me dio pechito, pandita. Oye, yo ahorita la neta le iba a decir ya cómo se oye el Panda Show. <risa> pero tengo la sensación de que te va a llamar y te va a decir, ¿qué crees? ¿Qué crees? Me fue de la fregada, <risa> me llamaron por teléfono. Yo no sé si la regué y a lo mejor le tuve que haber dicho en ese momento cómo se oye el Panda Show. Yo no sé, ¿tú qué opinas? <risa> Tú que conoces, ah, conoces a tu esposa, ¿cómo va a reaccionar? ¿Te no, va a marcar la... para decirte qué onda? Yo creo que ni me va a decir, cabrón. ¿Neta? Yo creo que va a decir, la, la pena le va a dar, va a decir chin, la re. Digo, de acuerdo la... de acuerdo al libro de bromas, yo creo que podríamos marcar, pero a lo mejor podemos ser predecibles en este momento para que le hables con cualquier pretexto y a ver si te suelta la sopa. Pero no lo pues sé. Yo quedé de marcarle, yo quedé de marcarle porque ese rato me marcó. Ajá. pues igual le podemos marcar. Oye, pero a ver, ¿puedes hacer tu llamada de tres para que identifique tu número? No sé, a ver, deja checo a ver. Mira, ah. checa, checa, pero mira la instrucción. O sea, márcale sobre el pretexto que realmente tú consideres que le quedaste de llamar y buscas el momento para que le digas tú mismo cómo se oye el panda show, ¿ok? Porque ahí pa. no te voy a poder dar indicaciones. A ver, Órale. Márcale, márcale. A ver, márcale, para. papá, márcale. Comunícate con nosotros, manda a correo electrónico, quiero una broma.yahoo.com. También a través del Twitter. También es un Twitter quiero una broma. Ahí le está marcando el buen Ricardo a su esposa a ver qué asunto. ¡Ricardito! Ya, ya le ando marcando, eh, aguántame. ¿En serio? Ah, sí, ya le está marcando. Ojalá, porque no quiero que se las vuela. Vamos a ver qué asunto. Ojalá conteste. No. Estoy trabajando, al rojo márcame. ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina. Hola, Ay, Magdalena. Hola, ¿sí? Magdalena. Estás en las bromas del panda show, Magdalena reconocí tu no, no no no no, no, no, no, no, no, no, espérate espera. es el último no, espérate, espérate, espérate, espérate no seas ardilla, no seas ardilla Magdalena. la neta te escuchaste de Nabo hablando con tu inglés de tres patitos sí, yo sé, oye y aparte estoy aquí al lado de mi jefe y Mira, ahora te la voy si me poner... voy a correr y no voy a tener trabajo, oye Magdalena, te lo voy a poner tan sencillo Magdalena. si tú te hubieras dado cuenta que realmente era una broma, ni hubieras hecho el ejercicio, ni hubieras hablado Nada. en inglés, ni no, hubieras hecho Absolutamente ¿Qué? nada Y al último Pues cuando te reconocí Porque ya cuando empezó a decir Ese tipo de cosas Dije Ay sí es el panda Que, que es estúpida Bueno tú lo dijiste ¿eh? Sí Yo lo, yo lo estoy sosteniendo Oye pero ¿te, te puedo hacer una Te puedo proponer Un negocio Magdalena Bueno, a mira, ver... ¿por qué no ponemos una escuela de inglés, mija? No, pues no. O sea, salte de trabajar de donde estás, de ese lugar piojoso, y vamos a poner una escuela de idiomas. Que sea directora. Pues claro, lo dominas perfecto, echa Chancluda? Sí, ya sé. Pero Bueno, ya me voy, chicos, porque estoy aquí. No, no te vayas, Ma a a Magdalena, Magdalena. Me van a correr y entonces... Espérate, en lado, se va a poner a bueno. Contra... Mira, va a haber de todo. <ríe> Al fin que ya sabemos que te gusta. <ríe> y yo también cuando me dijiste que era que en una purificadora de agua, dije, ay, ya como que desde ahí me empecé y dije, ay, Dios bueno, mío. Bueno, bueno, acá la producción me puso que purificadora de agua. Pues yo ¿Sí? qué puedo vas a ay, ver, Dios mío. O bueno. No, pero bueno. En Está fin. corazón. Pues despídete de tu vieja y dile por qué la bromita, compadre. Nada más fue ahí una bromita. Para ridiculizarme es. como siempre. No. No, no, no. Estamos bien en la casa te veo. Más, no, más que nada te le hizo para que enseñes inglés a tu hijo, porque yo creo que sí. Sí, yo sí lo voy a mandar a la escuela, por eso estoy trabajando. Vale, hijos de Calimán. A pues dígame sí. por favor a los dos allá en Querétaro cómo se oye el Panda Show. A toda máquina panda. El Panda Show. Panda Show. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. ¿Qué onda, Leonel? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, bien. ¿Y tú? Mi ¿Banda? amigo, ¿de dónde nos hablas, Leonel? De aquí, de Lake Geneva, Wisconsin. ¿De Wisconsin? El mero norte, ¿no? Ya, ya cerca de la frontera de, de Canadá, ¿no? Así es, así es. Oye, ¿y qué bromita? A un primo que, que tengo en Toluca. Ajá, ¿cómo se llama? Este, se llama Alfonso. Sus papás, todo, toda su familia, sus hermanos. Están aquí en aquí en Estados Unidos Ellos ah. están en, en el estado de Pensilvania okay. Y él, él es el único allá uh -huh. Y o, han hecho todo Panda por traerlo Han, han intentado sacar vistas han, Todo, todo, todo han intentado pues, Todo, ¿sí me entiendes? Oye, ¿y por qué no ha tenido suerte? Digamos, ¿alguna vez Alfonso Ha intentado cruzar la línea De forma ilegal y se lo han rebotado? ¿O solamente han sido puros sí. intentos en papel? No, este y él él ya estuvo aquí pero se volvió a, se volvió a regresar y ahorita y ahorita los intentos que han hecho han sido por o sea puro papel pues puro papeleo ni o sea nada por ilegal sino todo ah, legal Okay otra okay. o sea, han intentado sacar su visa pero no ha podido Exacto, entonces este ya sabes que también hay que contactos que yo te saco la visa, han intentado con uno, con otro y, na y nadie nadie nadie le puede sacar la visa, no sé por qué, no no es no tiene ni problemas ni nada. O sea, él está tan desesperado ya por por venirse que que no sé, o sea, a mí yo ya, a mí yo ya le me estuve mandando mensajes por el WhatsApp, le estuve mandando que, que yo ya tenía un, un coyote que que lo iba a poder pasar, que era seguro el tiro, que que le iba, le íbamos a hablar para explicarle entonces pues, pues la verdad panda de mi primo es es de pueblo entonces pues es muy ingenuo si ¿sí me entiendes muy tarima pende como tú pan, comprenderás ay, ay, ay. <risa> <risa> un poquito ajá y entonces pues no sé mi mi broma yo quisiera hacer de que de que a lo mejor este no sé que van lo vamos a pasar en un ganado Y, pero que quieres ver quieres ver este a qué animal él le puede se le parece el sonido mejor al que él haga pues yo te ¿verdad? yo te sugiero o al menos que tú sepas cómo es que hagamos una primera llamada en el cual le digas tú primo sabes qué primo ya te encontré la persona que te va a pasar eh, al pollero no o sea, que sí ya al tienes pollero, un pollero. Menciona lo que tú quieras, que el tío, que el primo, que la familia, que se juntaron Y que en México, de Michoacán o donde tú quieras Va a pasar un camión o hay un ganadero que lo puede pasar Tú no le expliques más okay. Lo único que de lo que se va a tratar es decirle, ¿sabes qué? Te va a llamar por teléfono, ¿qué te parece que le pongamos? Eh, el señor Vicencio, así un nombre medio extraño <risa> Vicencio, ajá O el nombre que tú quieras Nada más quiero decirte para que te pongas al tanto Entonces ya okay. le damos el antecedente Ya le habla el señor Vicencio O el nombre que tú quieras Y obviamente ya hago lo que tú me pides ¿Estás de acuerdo? Así exactamente estamos de acuerdo Pues vamos a pegarle abril 21 a las bromas Están en este que es tu show Buenas tardes pandita Te marco porque quiero mandar un saludo para allá Para el tramo del 85 Para ser más precisos en la población de Mamulique Al centro cachimbero O en donde radica toda la colegancia de la 57 Saludos cordiales de pandita Y buena tarde Las bromas en el Panda Show La mejor FM mm, broma. Excelente Listo va Tú normal, eh, emocionado, sí. no predecible. Juega el rock and roll. Bueno, bueno, eh, ¿con quién hablo? Con. con Jonel. Ah, qué onda puta raco. Ay, Ay ¿qué haciendo? aquí en el auditorio güey. ¿no? órale órale Ey, güey alejate tantito me ocupo hablar contigo güey para que escuches bien güey es, es del business que te dije de la otra vez güey a ver espera a ver a ver dime güey mira ya ya encontré aquí con de aquí a aquí encontrando este con platicando con un amigo güey me me contactaron con con un compa güey que acaba de llegar y todo güey y que dice que pues el business el business está seguro güey está o sea, está pegando ahorita como lo están a, es una cosa diferente güey están están pegando güey están pegando todo hacia aquí a, hacia aquí arriba güey y este pero... y y por pues lo que yo es lo que yo quiero hablar contigo güey pues si pues, ¿tú, tú estás dispuesto a venirte el día que sea o algo así pues sí, sí pero ¿en qué, de qué forma de, de mojarras mira pues no güey mira lo que pasa ahorita como están pasando güey uh -huh. este un un, un ruco güey un viejito güey pa, pasa ganado güey de México para acá güey y y ahí en en medio del ganado güey te te meten güey y pero pero el problema güey que pues que pues le debes ir haciendo como el animal güey para que no te cachen ¿sí me entiendes? como Que tengo una pues relación sí. con los animales, ¿no? Pues sí güey en el ganado güey en los animales güey te tienes que meter ahí en, en la con la pinche caja de animales sí sí Sí, ¿te te aventarías o qué? A mí sí, cuando sí. no ver cuántas horas son Sería No, eso eso ya no sé, güey. Ya, ya, ya yo, yo nada más ahorita te hablo, güey, porque al igual es, yo ahorita va a venir el, el señor este, güey, el, el que el que pasa y todo, güey. él vive aquí, él vive aquí dice, aquí en el mismo nicho ni güey. Ajá. Y este, entonces ahorita ahorita él va a venir, güey, y, y pues me dijo que que si te hablara pues que te explicara todo güey para que para que él viniera güey y hablara contigo bien y todo güey como la, la pues no te digo yo, yo eso ya de eso ya no sé güey ya te digo no sé cuánto mira güey cuánto eh, mira el ruco que yo sí güey sí le jalo pero diga cuando llegue el ruco güey no me a mí no me marques a de papá pero el pedo güey no espérate güey es que quiere hablar contigo güey porque quiere el porque el problema güey que quiere ver en, en Quiere ver, este él, él quiere, necesita hablar contigo, güey, primero, güey, necesita explicarte unas cosas, güey, ya de lo de tu papá, güey, eso ya es, es después, güey, ¿sí me entiendes? Sí, él, sí. él, él, él, él quiere hablar primero, güey, con la persona que, que va a pasar, güey, y todo, güey, son, ya sabes, güey, para que él vea cómo estás y todo, güey. Sí, para que, pa bien el pedo, ¿no? ¿Cómo le de, debo cuando... Es que tú, tú, tú, y él necesitan ponerse de acuerdo, güey, para primero, güey, ya luego con tu jefe, güey. sí, sí. Sí, güey, pues, sí, güey, tío, ya, ya, no tarda, ya no tarda en llegar el, el vato este, güey, creo que ahí viene, güey, Ya tío, ya, así ya va llegando ahí su carro, güey. No, oh, pues, una vez, se me pues papá cómo está el pedo, a ver qué le dice. No, yo, yo soy el otro. Eh, vale verga. Sí, güey. Eh, ver le a ver qué me dice mi papá. Ya. ¿Qué llegó? Mira, güey, ya llegó, pásate, pásate, güey, pásate, ya llegó, ya llegó, güey, espérate, pásate. Hello man ¿Qué tal, bro? Yeah, ¿Cómo me... estás chamaco? Bien yeah. bien y tú, man? Ya viene para acá, bien, ya ahorita tengo que jalar para atrás porque los muchachos lo, para lo de México y todo. Sí, mira es que pues aquí también tengo en la línea a mi, a mi primo el que te dije que, que quiere cruzar y uno para que, para que, para que ah, hable okay. con él y todo. Sí, él, él ya sabe el business de, de cómo está todo y que, para que te pongas chido de acuerdo con él. A ver, dame el teléfono, pásalo. A ver, ahí acá. está. ¿Halo? Eh, bueno. Habla Vicencio, ¿con quién hablo? Con Alfonso. Casi no te oigo, muchacho. ¿Dónde? Casi no te oigo, ocupo hablar contigo. Ahora, sígame Nada, na, este, ¿dónde tienes el teléfono? Sí, en la cancha, es que me agarró aquí en la cancha. Ah, y yo ocupo que se lo ponga bien en la boca, por favor, porque como como, como el oído no lo tengo bueno, todo ah. no lo bien, si me habla fuerte. Bueno, está bien a, ver, ah. bien, a ver, Bueno, es que yo ocupo hablar con usted. ¿Qué, ¿Qué edad tiene, muchacho? 23. Ah, bueno, es que yo ocupo que hablemos porque me han pedido que necesita venir para los Estados Unidos. Es, eh, así es. ¿Para pa Pensilvania, donde está la familia o para Wisconsin? No para Pensilvania. Para Pensilvania. ¿Para cuándo quiere venir para acá? No pues dígame qué día se puede. Mire, yo ocupo que nos pongamos de acuerdo. Mire, eh, nosotros no no hacemos. ¿Cómo explicarte? No no, no hacemos muchos eh, muchos trabajos para traer gente para acá. Solamente gente celeita, ¿sí? Solamente sí. con puro puro compita. Lo que pasa Ajá. es que yo usted yo tengo una company de este lado donde donde transporto ganado lo que sí, sí. ganado que traigo para acá depende del tipo de ganado no lo llevamos a Texas este ah, también depende Oklahoma eh, lo ponemos lo llevamos a Ar Arkansas sí. también ah, ocupamos a Pensilvania depende para el state okay. okay este y bueno depende de eso lo que nosotros hacemos es eh, la persona que va acá como, como son las trocas grandes sí, sí. las trocotas grandes todos adentro va el ganado Y nosotros lo que tenemos es, utilizamos como una botarga, sí metemos a la persona en una botarga, y ven medio del, del, del ganado, de los animales. Ajá. Eh, y bueno, ya cuando va la, la todo porque va la, la inspección, los animales ahí se van moviendo, y, y bueno, van haciendo, depende del sonido, eh, ahí tenemos que ver qué tipo de, de, de, de cabello para atrás. ¿Con, con qué animal se identifica usted? Ocupo que me diga con qué animal una vaca una vaca bueno sí. entonces pongamos el ejemplo la vaca eh, ah. nosotros ocupamos una botarga donde usted va adentro sí Ajá. entonces viene la botarga más o menos habría como unas entre 30 y 40 vaquitas Ajá. entonces si de repente necesita nosotros vamos a aprender como un, un foco un, un foco un un un una light red Ajá. y cuando usted ve eso Es cuando tiene que pasar como vaca, cómo le haré, cómo le haré como vaca. Mm. No lo digo. Como... No, no, no. Uh -huh. Yo ocupo que, yo ocupo que le haga como vaca. Es una no bronca, entre, este, tengo que hacer el sonido de la vaca. No a ver, pues, este, necesito porque esto es muy delicado. Yo ocupo que nos pongamos bien de acuerdo. No puede hacerle como buey. Ajá. Ah. Como caballo. No. Como burro. Menos. ¿Con qué animal se identifica más? Como una vaca. Es que lo que yo ocupo que me lo haga bien, porque yo no puedo exponerme. Porque si de repente me cae la migración, entonces a mí me quitan la, la licencia. Y eso se pone un problema muy grande. Yo me la juego grande. Sí, sí. A ver, hágale bien como vaca. O, o, o como güey no le puedo hacer. A ver, pero necesito que le salga... Yo ocupo que le salga natural. No, Por eso ocupo sí, sí, hablar con usted. Necesitamos que nos pongamos de acuerdo. Sí, exactamente. A ver, a ver como voy, hágale como güey. Es que necesito ensayar un rato. No, yo, yo, rato, sí me queda. yo cupo que, yo cupo. Yo ocupo que le haga como güey, no que hable como güey. Por eso, compita, aquí le digo vamos a ¿y yo qué? Bueno, entonces, a ver, dígame, este, hágale como vaca o como güey. Sí, no le digo que ensayando sí puedo. Bueno, pues para eso, para eso cupo hablar con usted. Ah. Pa, pa ¿sí? ver pa, para ¿sí? ver yo para porque mire es que esto esto esto no es fácil sí, yo sé, yo sé. no es fácil ¿sí? porque de acuerdo de eso yo tengo que preparar toda la logística ¿sí? para ver que para ver para porque mire si usted si usted decide hacerle como como vaca necesitamos venir de la de la no sí ya ya le hizo le hizo como güey. <risa> Oye, me cambiaste la jugada, Leonel ¿Por qué? Pues, pero pues, el chiste era que tú también entraras No, sí, pero habíamos quedado Que tú le ibas a dar la información Que le iba a hablar El supuesto Vicencio o el que sea Pero tú te empezaste a soltar con todo No, Digo, no. está bien, pero, pero habíamos quedado volví. Una cosa y me la cambiaste sí. güey. Pero, pero está bien empinado Oye, le iba a decir como puerco, pero uy, ¿habrá colgado o se le cortó? No, yo digo que se le cortó, Panda, porque de, de ahí de Toluca, de donde, de donde, ahora sí, de donde él está, es pueblo, es cerca de Itapan de la Sales, un pueblillo. Okay. Ahora vamos, sí es un pueblo biciclitero. Ok, bueno, vamos a marcar. Yo ocupo que empieces otra vez. <risa> y le digas, oye, se cortó la llamada, este. Necesitas ponerte de acuerdo. Y, bueno, me lo vuelves a, me lo vuelves a pasar, ¿sale? Por la vale, cara. Marcamos. Las bromas en el Panda show Calma que vamos. Gol. <risa> hey, bueno. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué le colgaste aquí el compa, güey? Te cortó la puta llamada, güey. Oh, oh, oh, Sí, güey, pues está aquí medio enojado el compa, güey. Ya, mira. mira. Bueno, pues. Mira, eh. mira, explícale que yo agarre el pedo cómo está, güey. Dile. Sí. Que yo luego te aviso a ti yo le ahorita le mando un mensaje a mi papá que me marque güey para explicarle. espérate güey, pero es? Él, es ocupo eh, hablar él. con él. Estamos por de wey, acuerdo eres, porque porque el domingo mira, bro, sale uno de, de de Michoacán que puede pasar por el Estado de México. Mira güey, espérate güey, es que quiere quiere él él quiere saber güey con qué animal güey porque el domingo hay una carga güey, hay varias cargas, quiere ver si A ver, ahí Pásamelo. te lo paso. ¡Halo! Eh, bueno. ¿Cómo se llama, mi amigo? Alfonso Alfonso ocupo que nos pongamos de acuerdo Alfonso, alright yeah. Oiga, miren eh, ¿en, ¿En qué nos quedamos? ¿Por qué colgó el teléfono? Eh, es que se cortó la puta señal Aquí anda bien mala, pinca señal Ah, está bueno, yo pensé que me había cortado pues Bueno, wow. ¿en, qué, en, qué, ¿en qué nos quedamos? ¿En la vaca? Eh. Pero ¿cómo le hace la vaca? Que no lo escuché Ocupo que le haga como vaca ¿Qué quiere? Lo que le estoy diciendo yo a mi primo te necesito avisarle a mi papá, porque ahorita la feria no la tengo. Pero eso eso ya está arreglado. La familia lo quiere traer para acá. Le, yo ocupo que nos pongamos de acuerdo. Te digo que sí, yo sí me la rijo. Pero pues, pues entonces, que necesito, que necesito me... ver de... Necesito ver, yo ocupo a ver de, de qué cargamento lo voy a mandar, de qué ha estado la República. Porque nada más tengo cuatro en el mes que viene. Cuatro. Only four. A ver, hágale no, como vaca. No pues yo pienso que así no así no como no, pues no se va a hacer el tiro a ver Leonel Leonel men on ¿Qué? Yo, ¿Qué yo, yo ocupo que nos pongamos de acuerdo está diciendo que que no que no a ver, a ver yo, yo el domingo el domingo tengo tengo que tengo que la traiga viene sí para que es, tengo el pedimento para puercos okay, pues, que pues vienen dígame, de Michoacán si puede, ahí lo puede hacer pues pero no necesito que ocupe y que colabore A ver, déjeme hablar con él. Déjame Porque ya está todo rápido. y para este domingo, pero estábamos, dice, que mejor como vaca. Y ocupo que lo haga y... A ver, hable con él. Aunque okay, a ver, pásenmelo. Bueno. Bueno, güey. ¿Qué pedo, güey? Eh, güey, te necesito decirle a mi jefe, güey. Eh, güey, pero mira, güey, lo de la feria y eso, güey, no te preocupes, güey. Yo, yo hablo también, tú, él, Tu papá ya me habló, güey, me dijo que cuando pasara algo así, güey que tú te pusieras de acuerdo y yo ya le iba, a, después ya le iba a hablar, güey, sabes que por la feria también no hay pedo, güey, sabes que aquí, que aquí yo y mis hermanos les ayudamos a tus jefes, güey. Pues es así, güey. Si tú, ay, cabrón, pues cuando te, cuando yo te he dejado abajo, güey, en feria, güey, nunca, cabrón. Pues ah, güey, pero Pero, pero entonces a güey, "Güey, necesito más para, necesito si güey, no puede pasar diferente, güey, así como No, güey, el pedo, güey, que así así le están pegando, güey, así le están pegando todo, güey. Yo ocupo que nos pongamos acuerdo, puede hacerle como marrano. A ver, el ya, domingo güey, me lo traigo para acá. marrano, ma, marrano es bien fácil, güey, hazle, güey, para ver si puedes pasar, güey, te lo paso, Poncho, Ya, güey, no me hagas quedar mal, güey, si, hice que viniera y todo, cabrón. Solo puedes saber? Órale, güey, te lo paso. Alfonso. Ah. Hey. El domingo puedo te, empezar para traérmelo para acá, tengo, tengo que traer lo que es el cargamento de, de cochino, de marrano. Ajá. o cuyo ocupo que haga como marrano. A ver, te voy a hacer. Lo oigo. Quic, quic. ¿Ya lo hizo? ¿Ya? No, no lo escuché. O, ocupo que le haga bien. Quic, quic. Eh, eso suena como. ¡Como una alarma de un celular, de un mobo! Es que le digo, nomás dígame qué animal sería bien para yo, este, ensayar, yo no hay bronca. ¡Ejo! ¡Ay, Dios! A ver, el lunes. A ver, Samuel, ¿el lunes de dónde es? A ver, tengo uno de burros. A ver, hágale como burro. No, pues, menos. ¿Tos, tos coma, qué le sale? ¿De qué animal? O pues sea, ¿así como? ¡Ocupo que colabore! Les digo que el marrano, pero necesito más tiempo también para ensayar. ¡Pues póngame el marrano, entonces! ¡Hágale bien! ¿Cómo que le ayude? ¡Ocupo que colabore! Sí, sí, pero... Por eso estoy sí. hablando con usted, porque... Para mí el precio es muy grande. No sí, nada más sí, hacerle sí. así como... Ma, ¿Qué es eso ¿Cómo le hace un cochino? ¿Eh? ¿Cómo le hace el marrano? ¿Eh? ¿Cómo le hace el marrano? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás seguro? uno, no? Sí, la, no. ¿Lionel? ¿Lionel? A ver... A ver, la, ya le puse el speakerphone. Ajá. A ver, a ver, hazle, hazle como marrano, chamaco. Tú dime... Oye, dime ay, a, ay, ay, ay, eh. a poco así la... ¿Pasaré como cochino? ¿Sabes eh, el problema? ¿Cómo cómo? Tener, yo, yo no voy a tener a este muchacho, ¿eh? Yo no. ¿Cómo crees? No, no, no, como crees. No, dele Sí, no ya no, le puse el speakerphone, que le, haga, que le haga como un marrano, eso, eso no es ver, como un marrano, eso no es como un marrano A ver, dale, ¿Sale? Poncho ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ahí está mejor, a ver, ahí está mejor, ahí está estoy escuchando mejor, en el speakerphone, a ver, hágale bien, ya lo tiene Ahora, usted sabe que de repente los, los marranos se montan mucho. Y si de repente, usted tendría la botarga de marrano, y si de repente el marrano macho se le monta por atrás, ¿qué va a hacer? Por eso. Ya más duro, ¿no? Sí, más duro. Y va a tener que, va a tener que dejar, va a que, como va a tener la botarga, no hay peligro. Pero va a tener que dejar que el, que el marrano se lo roce. Que le dé sus arrimones, ¿me entiende, amigo? ¡Mi modo! Y usted le tiene que hacer más duro A ver, ¿cómo le haría si el marrano se le acerca? <risa> más fuerte, más fuerte <risa> Lo tenemos, Leonel Se hace el domingo Me pongo de acuerdo con él Ya me pasas bien el, el, el, el teléfono, number Para que llegue el contacto de Michoacán Y pasen por él el domingo Por ahí de las 5 o 6 de la mañana el domingo sí, yo, vale, yo, yo, vale yo, yo, yo. Oye, ocupo ocupo, a Alfonso Que le haga, que practique bien al marrano ¿Eh? Ok, está bien Y por favorcito, sí, como va a tener la botarga Necesito que se me ponga todo lampiño o Se tiene pelo en pecho sí, está, está bien o, o, Ocupo que se lo rasure todo Ahora pues Sale, Leonel, nos ponemos de acuerdo entonces Ok, ya sabe aquí aquí yo me pongo de acuerdo contigo Con los demás ¿Qué onda, güey? Ya estuvo, güey Sí, güey, mira, ya viste, güey Te, Ya ya con lo de la feria y eso, güey Yo, yo, yo hablo con, con tu papá, güey, y todo, güey No hay pedo, güey ¿Cuánto va a salir, el Pedito? Pues ahorita yo, de eso no te preocupes, güey, mira güey, y, y, y nos va a hacer, si, si me si me respondes esta pregunta, güey, nos hace un descuento, güey. ¿Estás, oh. est ¿Estás listo? Sí. ¿cómo se escucha el panda show, güey? Que esto es una broma. ¡A toda la máquina bestia! ¡No, no, <Risas> Me encanta tu cochino, Alfonso, eh. Ah, espérate, ya no le hagas como marrano. espérate, ya se acabó la broma. Espérate Lionel, dile Alfonso ¿Por qué le hiciste la broma? Dile por qué le hiciste la broma Alfonso, ándale compañero Pues porque, pues sab sabemos que es el más Tarimapendecuaro lo de los primos ¿El más no, baboso? Ahí, pues, <risa> el más baboso ¿El más menso? Exacto Oye Alfonso eh, ¿Cuál fue la parte del, pu del puerco que más te sudó? <risa> no, pues está cabrón Ya caí. No. Oye, ¿qué, qué, qué quemada te diste, la neta, ¿eh? El lago bien como marrano, ¿no? A ver, haz de otra vez como marrano. Ah, no, no, ya no. Adiós. Ándale, no, ándale. No, no. Queremos tu cochino, queremos tu cochino. <risa> Préstame al <llenarse. risa> Estimado Leonel, dime en Wisconsin, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. El Panda Show. El Panda Show.